porque gracias a Dios es que estos niños hoy están aquí sentados con nosotros. Hoy están aquí ellos porque si no fuera por la ayuda de Dios, también la intervención de Dios al momento de someterse a te cirugía los niños hoy no estuvieran con nosotros. Aquí estamos han sido este año cinco niños que con el proyecto Regalo de vida han sido intervenidos por los médicos norteamericanos la, a través de Fundacor. Uh, tenemos a Darling Melendres Tito, que está aquí con nosotros, Fabio Gabriel Terrazas, Lourdes Celia Gutiérrez Limachi, Margarita Anabel y Vallejo Zamudio, Emily Zoe Vera, Villalba en este momento todavía sigue internada en la clínica INCOR, por eso ella no está presente con nosotros. Pero sabemos que ella se está restableciendo, sabemos que ella va pronto va a estar de alta. Entonces yo quiero agradecer al pueblo de Montero en nombre de Rotary Club, porque si no fuera por el aporte del peso a peso, que cuando nosotros salimos con nuestras latitas, cuando nosotros salimos a través de cartas pidiendo a las instituciones, el pueblo de Monteros responde, el ciudadano responde, aquel mototaxista, aquel chofer que pasa en su taxi, aquellas personas de buen corazón que vienen y dejan ese aporte voluntario, Quiero decirles que con, la, con el aporte que dieron en la telemaratón, el resultado es que cinco niños han sido operados y los pueden ver acá. Ellos ya están restablecidos, ellos están aquí con sus papás y aquí nosotros como Rotary Club queremos agradecer y decirle a mi pueblo que aún continúa. Hay, hay más niños que necesitan de nosotros, hay más niños que necesitan ese peso a peso para poder seguir salvando vidas y alargarle las vidas. Entonces, 67 60, con estos niños serían 67 niños que hace nueve años rotan, inicia este proyecto de regalo de vida. 67 niños que están con vida gracias a este proyecto Regalo de Vida. Entonces a, también hace, agradecer a los colegios porque se les toca la puerta a las unidades educativas y ellos responden a través de los directores. Gracias a todos, gracias a mi pueblo. Como digo, primeramente doy gracias a Dios porque Dios nos da vida Para que nosotros sigamos con este proyecto de regalo de vida, Dios nos da vida para que estos niños puedan estar hoy bien y disfrutar de su familia y asistir al colegio sanito.